bien atlético, que es lo que necesito para jugar y más ahí, pe para pelear en la zona pintada eh, que sí quedó este tanto tiempo, 34 ya la verdad que, que que pensar que fue ayer que estaba en Ferro y era un flaco, bueno, sigo siendo flaco pero era más laucha, todavía más largo más, más narigón también, un poco más narigón pero mucho tiempo mucho tiempo desde ese momento y, y mu muchas cosas vividas demasiadas cosas vividas que que ahora con 34 años te digo este, no, no no no lo puedo creer es, es como que estamos hablando del título de Peñarol pero estamos repasando también un poco tu, tu carrera tu trayectoria y, y, y estás entrando eh, entre los jugadores más ganadores más importantes que, que ha tenido esta, esta Liga Nacional de Básquetbol que tiene esta Liga Nacional porque todavía tenés eh, mucho para dar y encima tenés una nueva convocatoria con la selección argentina una nueva posibilidad para vos eh de, de seguir estando en, la, en, en la, con la camiseta blanca y celeste y, y recordaba algunos momentos hoy de la mañana por ahí no tan no tan copado, tan bueno como como aquel de Saitama, el de de, de de tu lesión donde estuviste ahí que no pudiste viajar al mundial y que por por por tu lesión fue digo guaita. También eso ayuda a crecer a, a pesar de que son golpes duros, ¿no? Eh sí, todo crece, eh, todo te ayuda a crecer, todo Uno en el momento no lo ve, eh, pero a medida que pasa el tiempo te va, te va, te va preparando, esa situación te va preparando para, para hacerte más fuerte. Y, y quieras o no, para, para afrontar otras cosas en, en, en momentos eh, de tu carrera. Eh, y cómo reponerte y cómo sacar todo adelante para para superar ese, ese ese difícil momento. Por eso yo, esto se lo decía a Franco, Franco Giorgetti, que tuvo como tres lesiones, uno no eh, se recupera del hombro, después va al otro hombro, digo, que encuentre lo positivo de, de, de esto negativo de, de la lesión y, y te va ayudando, eh, te va preparando. Eh, obviamente como, bueno, eh, lo que decías al principio de... de Todo el tiempo que pasó eso de la selección argentina Y volver a vestir la camiseta de la selección argentina este, Para este sudamericano eh, Creo que es increíble Yo ya lo había dicho, lo, lo estaba diciendo Moría por por vestir la camiseta y bueno Ahora se me, se me cumplió de vuelta Así que eh, primero descansar Pero después poner la cabeza, dar vuelta la, la página para, para mentalizarse para lo que viene Y habla de una vigencia Y un profesionalismo tuyo eh, Que a veces somos injustos En, en remarcarlo y, y, y por ahí en reconocerlo Pero habla de una vigencia de profesionalismo tuyo que son muy importantes porque a los 34, repito, eh, por ahí uno está en una etapa donde ya está pensando más en otras cosas que en volver a vestir la camiseta de la selección y con muchas posibilidades, eh, esto es una opinión personal, de, de poder estar en el Mundial de España porque este sudamericano te puede servir a vos como trampolín para poder estar en el equipo de España y ojalá, ojalá, Dios te oiga o, o Julio Lama te oiga no. <risa> eh, la Eva tiene que ayudar sí, sí, ya sé, te muero por, por eh, ya te lo dije antes por, por, por vestir la camiseta y, y, y estar en sudamericano ya es algo eh, tremendamente importante para mí eh, y lo voy a vivir a, a, a full, a mil y a disposición para, para tratar de conseguir otro logro como lo conseguimos eh, en, en Chaco en su momento eh, pero si, si todo sea da para, para, para llegar para la otra, también bienvenido sea. Pero pero bueno, pensar en esto y, y seguir este seguir entrando duro día a día este, para, para estar preparado para ese momento. Eh, nos metemos en este, este preámbulo para hablar un poco de lo que fue la campaña. Una campaña diferente a otros años, esta de Peñarol, porque tuvo en el medio por ahí eh, un bache donde ustedes perdieron una cantidad de partidos que no era, no era usual. Eh, eh, eh, ver a Peñarol perder 5, 6, 7 partidos en, en forma consecutiva o, o seguida y, y donde vinieron siempre de atrás porque regate sacó una gran ventaja de tener el número 1 eh, y así todo, Peñarol termina siendo el campeón de la temporada la sintieron difícil, la sintieron distinta la sintieron igual que las otras Sí, este uno a así eh, mirando para atrás eh, eh, no fue fácil armar el armado del equipo en el sentido de que si bien el Tulo venía de... era de asistente ahora pasó a técnico a, eh, y que a veníamos, ya lo conocíamos pero también teníamos tres jugadores por ahí cuatro con, con el data que estaba del banco tres jugadores que Leo, Paco y yo Eh, y teníamos que eh, se tenía que armar el equipo de vuelta eh, construirlo eh, como pasó el primer año eh, que estoy que, que vine acá a peñarol eh, y eso fue lo difícil es, es, no no es fácil ensamblar a, a varios jugadores que vienen de diferentes equipos con diferentes cosas eh, tratar de, que, de entender a, al nuevo técnico qué era lo que que es, es lo que él quiere para, para el equipo qué que lo que él hacía Bien o que o tratar de, de, de entenderla más que nada y, y bueno nos costó nos costó una, un, un campeonato una sudamericana eh, que, que bueno fue un golpe duro para nosotros también eh, más allá que después se viene la edición de pacundo que también fue otro algo difícil también para nosotros pero nosotros la sudamericana pusimos todo para tratar de ganarla y, y, y bueno personalmente a mí no se me da no se me dio nunca y el club Peñarol es el que la, la única que le falta. Entonces, eh, a partir de ese golpe no, nos, no, nos hicimos más fuertes también. Eh, y bueno, encontramos el equipo en el momento, o, o lo buscamos para que el momento máximo fuera el Super 8 y estuvimos ahí en el, en el mejor nivel, el mejor Peñarol. Y después tuvimos una eh, una fase regular, eh, eh, bastante irregular en el Peroc, porque nosotros somos un equipo que yo te lo digo a vos, te lo digo a, a Matías, a, siempre lo, lo, lo remarco, siempre tratamos de buscar la excelencia nosotros eh, y, y, y luchamos con, con, con nosotros mismos el, eh, en ese aspecto en, en el aspecto de, incluso del, del defensivo eh, nos no tuvimos en la mejor versión defensivamente que, que era lo que te va a dar el campeonato y lo que nosotros pensamos que te va a dar el campeonato y de hecho este... Eh, tuvimos llegamos a un playoff eh, con Quilmes que nos tuvimos que endurecer eh, defensivamente y, y, y a partir de ahí eh, fue nuestra principal arma de, de, de juego, eh, la defensa eh, los tres playoffs eh, y con tres grandes equipos eh, ¿En cuánto tuvo que ver el, el, el, el título el, el, la conducción el manejo del Tulo Rivero en este equipo ¿En si cambió muchas cosas o, o tomó lo que ya venía haciendo Sergio Hernández y, y siguió con ese rumbo es mucho uno, uno dice este, el, el técnico tiene mucha mano en esto porque uno dice, bueno, su primer año pueden decir, nosotros lo ayudamos eh, todos nos ayudamos eh, y, y si bien ten, tiene cosas de, o, o adoptó cosas de Sergio pero también tiene cosas de él y muchas jugadas que también las sacó, no sé de dónde, pero que, que, que resultaron este, beneficiosas para nosotros, eh, también en determinados momentos. Eh, a mí me ayudó también mucho eh, eh, que, que se jugó más interior también, y, y por ello también le respondí, y él este y, y, y él mandaba opciones para, para mí también en esos momentos. Eh, eh, Tulo, la verdad que es un gran entrenador que, que se desempeñó excelente en su primera temporada, este que más logró un campeonato, así que más no se le puede decir yo con Super verdad, con Super Ocho y encima ahora va a ser padre o eso otra nena, ¿viste? Tan el horno como como yo, pero bueno, importa, va a tener que va a tener que ponerse sensible, que no es sensible, no es sensible para nada el Tulo, pero nada, es este su primera experiencia y como técnico haber logrado esto, creo que Eh, creo que eso lo, para a Aspusturo lo, lo, lo pone bárbaro. A ver, eh, la nevea está naciendo historia, Parker, Rankin y... y, no, y no, no, eh, ¿No me dijo Mosquito eso? Esperá, no. esperá, no lo veo Mosquito, ¿estuviste en Esporte con Mosquito? Sí, estuve en Esporte con Mosquito, pero me dijo eso, ¿ya vas a con eso? No. Son abismales las la la diferencias. <risa> Mirá, nosotros, Joaquín Olmedo, Joaquín Olmedo que es el diseñador de la página 1 contra 1 web, el hermano Julián, que se me esta cámara de plata. Creo que algo hoy en la venta de la nota tuya de la del título de Peñarol pone algo este de diseño gráfico con con la imagen de los tres. No no tenía los lentes y no pude descifrar si era eso realmente. No se encontraba a la mañana, no pude descifrar si era eso, pero imagino que era algo parecido. Fue increíble acá en Paso este en con, con vos y con con Leo Torres. Es importante tener eh, a ver, yo digo siempre eh Martínez es el pivot más dominante de, de la Liga Nacional, no hay duda. Leo es el que más títulos tiene, Facundo creo que es el más desequilibrante eh, hoy por hoy que tiene nuestra competencia. De hecho eh Adrián Bocho tuvo una enorme serie final, enorme serie final. Creo que fue de lo mejor que yo le había ser Adrián en en cuanto a nuestra competencia, pero digamos quedó eh, por debajo de Facundo porque los últimos cuartos en Facundo en los dos partidos ganó Peñarol en que hizo Pablo 42 puntos, y en el día de ayer fue terrible. Digo, siempre es importante tener dos o tres jugadores. Cuando vos decís, juegan Leva y Gutiérrez, vos ya tenés ese juego interior cubierto, y sabés que son dos cabrones, dos tipos que se pueden putear, que se pueden pelear, que se pueden este, tirar de los pelos, pero a la hora de ir a pelear por una pelota y tirarse ese calcio, se tiraron dos juntos, o sea, eh, están haciendo un poco de historia. Sí, sí, este... Pero no, no... No se, no se ve los días que... Bueno, yo jugué cinco finales con él y las cinco la gané. Con Leo, con Leo sí, sí, con Leo, y las cinco la gané. O sea, es evidente que algo juntos tenemos y, y no sé si seremos la dupla más este más ganadora de, de la liga este, o una de las más ganadoras. Tampoco busco comparaciones, sino que que, que algo juntos eh, tenemos y, y es como vos decís, adentro de la cancha nos respetamos a full y vamos eh, vamos a eh vamos siempre para un mismo lado, tendremos las diferencias que tengamos, pero pero eh, somos uno solo dentro de la cancha y eso se ve, eh, yo lo necesito mucho a él y él me necesita mucho a mí y, y en, en, en nuestras cosas y eh, diferentes de juego y eso es lo lo que nos hace por ahí este ganar cosas, eh, eso es lo que hay que lo, lo que hay que ver, este, después bueno, se grabo que no sé con que quiere salir si ¿sí? trío este no, te, no no quiero hacer una comparación, digo que hay hay, hay tríos y hay duplas que son ganadoras, este como en su momento fueron Campani y Milanecio, era voy a decir Campani y Milanecio y ya estabas hablando como del equipo entero y voy a decirle Gutiérrez y Leiva, este y es como que estás hablando de eh, de, lo, de dos tipos que son muy ganadores, que son muy competitivos, que tienen una vigencia que los dos tienen una cierta edad, pero que son súper profesionales, y por ahí y, y lo reconozco y lo admito, por nosotros somos, este queda por ahí visualmente la mayor cantidad de triples que puedo meterle en un partido, pero todo lo que haces atrás es, este es, es fundamental, lo que hacemos en defensa es eh, realmente muy pero muy importante porque un poco es como que que Leyva te arregla todo atrás Bueno, gracias, sí este... bueno, siempre lo remarcan de... ese es un poco mi juego también este año por ahí le, le le puse un poco más de gol ofensivo por lo que te decía que el lo que quería jugar más interior y yo le respondía y, y bueno se dio así en, en, en mucho tiempo de de la liga este pero bueno, eh, es lo que trato de dar y el equipo está bien uno es lo que vos decís, uno habla de, de, de la dupla, pero también tenés que tener un, eh, unos jugadores atrás como vos lo nombraste antes este bueno, Facundo ya... ya está descartado porque ya lo, lo habíamos nombrado y es otro del tridente pero digo eh, Adrián Boca que que subió muchísimo esta, esta serie final eh, y, y cada uno que viene entonces por ahí eso es lo que lo que tuvo este equipo que que todos todos el mundo todo el equipo se complementó bien Eh, no solo ofensivamente sino defensivamente eh, incluso de los que vinieron desde el banco aportando incluso hasta una o dos faltas que por ejemplo Axel lo, lo tenían de hijo pero aportando eh, eh, dureza eh, eh, en, en lo defensivo eh, sí, y ser generoso a la hora de tener que poner el cuerpo las manos para bien del equipo y sí, esa generosidad también va este, ofensivamente también eh, va a redundancia pero digo, porque enten, el equipo entendía que Que tenía el momento para para quién era eh, jugar para quién y, y quién estaba mejor y nosotros sabíamos que en un momento de playoff era mejor para habrían porque estaba posteo y si no si lo defendía otro era mejor para rey eh, y así cada uno eh, sabíamos que en el último cuarto facundo lo, tenía que ser él y, y, y, y lo dejábamos porque bueno necesitamos nosotros necesitamos ganar de, de, y buscamos las formas y esa es la generosidad que tenía este equipo este que ...porque ninguna nivelidad estaba por encima de, de de todo el equipo. Bueno, y párrafo para regatas, que gran equipo, dominó la competencia durante toda la serie regular... ...dos años prácticamente invicto en la cancha, solamente un partido de 45 juegos, perdido, solamente un juego ganó 44... Eh, ...perdió con Argentino de Junín en la serie regular, pues ustedes obviamente son un equipo incómodo para ellos... Eh, y encima jugaste contra tu gran amigo compadre que es este Pablo Quintero que apenas arrancó el partido lo te la miré a la cancha casi ¿no? sí. que estuviste bárbaramente contigo no ah, no sé yo le dije antes del partido a Pablo que, que iba a jugar fuerte. fuerte y que no se enoje y son cosas de juego después afuera va a seguir siendo el padrillo de, de mi hija. obviamente si me ganaba no yo, lo, lo desperraba no me entiendo. pero ellos son un gran equipo con un, un Pablo intratable con un gran entrenador que que sabían a lo que jugaban por eso si no no están tantos partidos invictos en, en su cancha y eh, y también y, y, y primero en la pas rural dos años consecutivos que, que no es que no es fácil este, después bueno no, nosotros este, eh, lo sacamos de, de, de su juego de su felicidad pero eso no quita la La, porque uno siempre se acuerda del campeón pero no no le no, no, no, no quito méritos a, a la tremenda campaña que ellos hicieron también como, como equipo porque de hecho eh, muchos jugadores por encima por encima de, de lo que venían haciendo y eso es habla bien del equipo y de la solidaridad que ellos también tuvieron este, incluso te, eh, tenían tres jugadores eh, casi en, en en los mejores en, en asistencia eh, que era Paolo Paraguayo y, y Hobson eh, eso habla bien de de, de, lo, lo, de lo, el buen básquet que se veía eh, que se veía siempre un pase más y siempre para el que estaba libre entonces este eso es lo que nosotros tratamos de sacarle y eso es lo que logramos si no, no, no nos hubiésemos se hubísimo llevado todavía a temporal el equipo eh ¿En cuánto tiene que ver tener una familia como la que tenés vos, que te apoye permanentemente para que un deportista pueda mantenerse vigente eh, altos rendimiento como es este deporte de básquetbol? Y es mucho. La verdad que pa para mí en todo. Eh, otros te puedan decir otra cosa, pero para mí es en, eh, para mí son todos. Es el sostén que tengo eh, día a día, por el que me, me levanto eh, las mañanas eh, y, y, y, y para luchar. El que me sacan de de toda esa, eh, toda esa violencia que a veces vivo afuera de, de, de casa, eh, violencia verbal que vivo, eh, de, de, incluso de, de, de, de las ansiedades y los nervios y, y de, de, de estos play-offs que, que, que, que, bueno, yo creo que este año los disfruté muchísimo, pero un poco porque traté de... de, de de canalizar todo con mi familia, entonces entre partido y partido traté de apoyarme en ellos, y eso me ayudó a disfrutar y no estar pensando solo en básquet y en el día a día, tener una dos hijas hermosas que me ayuden este a ese, mi mujer que se ocupa de todo, la verdad que yo más no puedo pedir. Flaco, ¿cómo seguís esta película? Se dice empeñador, te querés quedar... Estás como acá, eh, no lo pensaste, no tenés ganas de pensarlo. Todo, todo eso, pero diferente... Diferente, diferente orden. <ríe> sí. eh, nosotros, eh, mira siempre decimos lo mismo y hace cinco años estamos acá en, Peña, en Peña, No soy una persona de cambiar eh, de ciudad en ciudad. Eh, y mi familia se siente cómoda acá, acá también y eso es eh, es lo que a mí también me, me, me ayuda muchísimo, me, es lo más importante para mí. Eh, que todavía no, no, no pensé nada yo que siempre los años eh, terminan y yo no, muy, muy pocas veces, muy pocos años este firmé antes o uno solo creo eh, después lo demás siempre esperé terminar la liga y hablar y sentarme a hablar y obviamente Peñalol es el primero para, para hablar de, de todo pero, pero bueno, ya con eso dije todo, yo estoy muy, muy contento muy feliz de estar acá Mati, te, te dejo con, con, con Martín un ratito, estamos en la casa de él, estamos pasando un lindo momento, pelearon ya el campeón, ha ganado un nuevo título eh, de la Liga Nacional, así que te dejo hablando con, con Martín Leiva. Dale, gracias Gallego. Flaco, querido, ¿cómo estás? Felicitaciones, un abrazo grande. Hola. Flaco, felicitaciones, te felicito, gran gran laburo, gran año. Eh, pensaba pero, mientras hablabas con Fabián y, y tiene que ver tal vez con, con tu última respuesta, pero lo vas marcando cada vez que mencionás a Peñarol eh, qué profunda identificación que te ganaste con el club y que la gente te empezó a regalar también paulatinamente a vos, Flaco Gracias, Mati este, Sí, la verdad que este, se siente a medida que pasó el tiempo y creo que este año yo lo, no sé si ayer, no sé cuándo lo hablaba con, con mi mujer, digo Eh, como que la gente se siente identificada por, por, por mi forma de ser adentro de la cancha y me lo remarcan todo el tiempo y eh, son un poco así y yo, a mí me sale así yo soy de esa forma de, de, de gritar los goles, de tirarme de, de, de, de jugar toda la, eh, todo como si fuera lo último eh, y, y bueno, se sienten de esa forma la, la gente identificados un poco con, con, con mi actitud adentro adentro de la cancha Eh, por eso también este, creo que eh, no sé si me lo gané sino que, que juntos este, con todo lo que ganamos y, y, y con lo que fuimos adentro este, la gente lo, lo fue respondiendo así la verdad que me, me, me siento muy identificado con, con, con Peñarol con este proceso sí, un proceso más que exitoso desde el punto de vista de los resultados, un proyecto que ha sido consecuente entre ustedes los jugadores y las dirigencias Eh, con, con las distintas personas que trabajan en Peñarol de Mar del Plata. Te consulto, Flaco, la última para, para dejarte ahí tranquilo en familia y que Fabián pueda seguir con su periplo marplatense hoy. Eh, ¿Qué es lo que te queda de la serie final? ¿Siempre hay algo que vas a recordar? ¿Algún momento? Eh, ¿Algo en donde sentiste profundamente que se les iba a dar? ¿Qué, eh, ¿Cuál es ese momento, si es que lo tenés o lo, o lo viviste? y eh, mira lo que se, lo que sentimos en todo momento que se nos iba a dar es, es la es, es el a ver cómo te explico el, el que después todo el equipo eh, el, el compromiso que tuvimos desde, desde el primer eh, del primer partido de la, de la serie final eh, de que estábamos todos eh, unidos todos eh, todos en la misma eh, hablábamos el mismo idioma Eh, a pesar de que perdimos ese primer partido, pero pero ahí ya sentí o ya vislumbré que digo no, no, no nosotros vamos a ganar este campeonato porque porque ya después de tantos años viste uno uno va diciendo uh no va a costar, uh me parece no sé si sacamos pero este año no era como que que es sentís nos sentíamos como que que no podíamos perder y eso es este eso lo lo construimos nosotros eh o lo lo, is, lo lo fuimos haciendo y y empezó el primer partido de la serie final Creo que eso es lo que eh, porque después bueno uno pueda tener los, los, los nervios la sociedade digo bueno el, el último punto va, eh, ganemos hoy porque si no tenemos que ir a corriente que, que te esas cosas pero Pero desde el primer partido se eh, ya teníamos esa es, esa cosa dentro sí y, y, y ayer puntualmente toda esa confianza quedó que quedó claramente demostrado en la cancha y no está mal que, que el deportista sienta esto todos eh, en cada una de nuestras profesiones o en nuestros oficios cuando tomamos confianza y sentimos que estamos bien creemos que podemos que que podemos dar más y hacerlo mejor a ustedes le toca competir con un rival y a veces hablar del rival es Un tanto incómodo porque se puede malinterpretar lo que uno dice Pero pero tampoco está mal sentirse confiado y, y creer que, que, que lo podían lograr Porque ayer fue una, una clara demostración de que eh, estuvieron, al menos en esta serie Un pasito por encima de regatas Sí, te ayudamos te ayuda mucho esa confianza de la que yo hablo eh, Tampoco te tenés que cortar con tu propio filo pero, No, no, no eh, Pero, pero es, este, es importante Bueno, algo tener... de eso hablábamos con Leo, flaco Eh, perdón ¿Cómo? que te interrumpa. Hablábamos con Leo eh, ayer a la mañana, acá en el programa, sí. eh, que, que yo le preguntaba por qué había sido la diferencia tan grande en el partido anterior en Corrientes. Y Leo dice, y tal vez no nos relajamos. Eh, sin tener la intención, pensamos que teníamos algo ganado y no lo teníamos. Sí, sí, por eso. este eh, Y ellos jugaron como una final y nosotros no la claro. jugamos ese, ese, ese quinto partido. Eh, porque también habíamos... Dos. Más, ...más allá de que perdimos el primero... ...habíamos dominado los cuatro partidos casi... Eh, y, ...y en una final no te, no te podés relajar nunca... Eh, ...pero lo, lo entendimos bárbaro... Eh, eh, eh, ...es difícil no entenderlo... ...en una final, el sexto partido... ...no no se nos podía escapar ese partido... no ...también era, era difícil ganar ese quinto partido... Eh, no, ...no es fácil ganarle otro partido más en, en su cancha... Y cuatro partidos consecutivos en una final no es fácil, ¿no? No, uh -huh. no, no, poca, pocas veces se eh, da. Incluso un gran equipo, un tremendo equipo, primero en la fase regular, dominador absoluto. Eh, nosotros sabíamos que, que, que posiblemente íbamos a poner la cara, lo que pasa es que no de esa, con esa diferencia. Eh, pero bueno, se, se le dieron todo ellos y a nosotros no. Fue también un poco atípico esta, esta, esta final. Si vamos a comparaciones que a Fabián le encanta la comparaciones tipo tipo plajoma San antonio viste que uh -huh. eh, que decía que decían este desafío humano diciendo que bueno se vio 30 puntos de diferencia de un lado 30 puntos de diferencia del otro este, es, es, es, es, es raro ver así una final también sí sí sin dudas flaco a festejar a disfrutar con la familia con los compañeros felicitaciones nuevamente desde aquí te, te mandamos un abrazo Te, te agradecemos también que participes del programa como lo haces siempre y, y bueno, a disfrutar esto que, que es muy importante para ustedes Bueno, bueno, gracias gracias a ustedes y, y bueno, este a, a festejar un poco a festejar y ahora a, a, a meterte de comida Fabián me parece que lo voy a tener acá en casa no. para, hasta la hora de Dale flaco, gracias <risa> Te mando un abrazo grande, chao Matías Hablamos con el flaco Martín leiva en la casa allí está el gallego, una linda y extensa sí. nota con uno de los campeones de la, de la Liga Nacional eh... El flaco que ha ganado su sexto título, el, el cuarto en Peñarol, tricampeón de la liga, cuatro títulos en los últimos cinco años, no es poco, bien lo marcaba el gallego en, en la apertura del programa y lo charlaba con Leiva. Eh, hay algunos, que, algunos protagonistas que su objetivo en su carrera como deportista profesional naturalmente es ganar algún título y, y tal vez hasta termina en su carrera sin poder alzarse con el título de la Liga Nacional. Ya le ha pasado a muchos en los 30 años de historia que tiene la Liga y el Flaco ha ganado ha ganado 6 títulos. Galle, eh, buena nota, lindo testimonio eh, y el agradecimiento por estar allí en Mar del Plata y acercarte hasta luego del Flaco, para fundamentalmente para que la gente tenga el testimonio de los protagonistas en un día tan especial para Peñarol como es hoy, eh, festejando su campeonato. Sí, y agradecimiento para él y para su familia ¿no? por, por habernos permitido estar acá y, y bueno todavía estamos ¿no? este, y, y poder repasar un poco lo que ocurrió no solamente con Peñarol, sino con la carrera de, de martín que bueno todo esto lo vas a poder ver reflejado lo vas a poner en encontrar no y también vas a poder escuchar la, la nota con martín yo le hago la, la última, flaco, yo le hago la última yo la hago la última acá estamos todavía acá y, y ya lo vamos a dejar este un poco tranquilo Eh, ¿Pensaste en algún momento ¿Hasta cuándo el basque? No No, no, pero ahora se acerca el, Está más cerca el, Ya estoy saliendo del bosque Como diría José Osemaní eh, Ya queda poco eh, Pero no, no pensé hasta cuándo yo, eh, yo físicamente estoy bárbaro y, y me siento bárbaro Ojalá que sea muchos años más O los años que eh, Que, que Que el, que el físico me ayude también y que mi, que mi mujer y mi familia también me banque. Sí, sí, yo creo que sí o no, no sé. Está ahí se ríe, pero no. Te... Y, su y, cara, y su cara, ¿eh? no, no te veo acá en el ojo este. No, este se verá, este todavía no no no pienso, pero sé que está cerca, este está cada más cerca, eh, pero bueno, yo lo, lo lo veo a Gabi con con 45 años y la verdad que está intacto también yo le dijiste <risa> Gaby Gaby le decís siempre que tiene 45 años pero ¿por qué tiene 45 años mentalmente? no, no lo juego porque dice no porque ni bien llegó y le che, que viejo que estábamos dice no, no yo no soy el más viejo hay otros dos más viejos entonces está con eso viste con, con no sé quién es, se había puesto a buscar en inter, en internet qué jugadores en vigencia eran más viejos que él imagínate la, la no quería ser el más viejo de él viste así que por eso lo juego todo el tiempo y yo sé que tiene 38 creo que tiene ¿no? pero siempre lo, le pongo para el año más Flaco, gracias, felicitaciones por el título gracias a tu familia por habernos permitido estar en tu casa también eh, bueno, nada, este, a descansar un poco a mejorar el ojo y después en la etapa de selección ya no te queda tanto descalzo no, no, no, no pero pero déjame pensar por ahora en, en descansar y relajarme y, y festejar un poquito, que, que, que también lo tenemos merecido porque esto pasa después todo rápido ya tiene que dar vuelta la página. Este, un placer hablar con, con ustedes como siempre y, y bueno, saben que lo aprecio y lo quiero. Lo... A la mañana te agarró un poquito temprano para el la te agarró con nosotros. Yo Nos, te quedé a, a los palmólogos tempranos que no va más, si no, me agarran. De encima terminamos tarde, cinco y media, una locura, pero bueno. Abrazo. Abrazo. Chao, saludo. saludo. Bueno, Martín Leiva, este... Bueno, hablando un poco de todo, ¿no? De su carrera, del título, de, de lo que va a venir este, en una mañana especial para la gente de Peñarol con un nuevo título y con, eh, bueno, el festejo encima, pero ya los dirigentes empezando a, a, a tratar de poner primero lo, las cuentas en claro para terminar la temporada y viendo después a ver qué se puede armar para la temporada que viene, una temporada que también se les va a presentar difícil de recambio, eh, porque solamente tienen tres contratos garantizados para la temporada que viene, que son los de Gutiérrez, eh, Adrián Bochea y Franco Giorgetti, y después habrá que ver eh, cómo se reemplaza a alguien que hoy por hoy es irreemplazable en nuestra competencia, como Facundo Campasso y después reconstruir el equipo, ¿no? este Uno calcula que será de la mano del Tulo Rivero, técnico campeón eh, obviamente uno cree que siempre el técnico campeón se le renueva se renueva la confianza, pero bueno, habrá que ver también, tendrá que sentar los representantes de Rivero con o Rivero mismo con los dirigentes de Peñarol, eh, y y a, y a pesar de que esto sea apresurado eh, con respecto a la, a la celebración o al festejo, el mercado está tan rápido, está tan... este porque independientemente de que no se digan algunas cuestiones, uno sabe que los equipos ya están cerrando porque hay pocas figuras de primer nivel internacionales y peñarol tiene unas cuantas uh -huh. eh, los equipos están este armando y creo que eh, domingo rale ya eh, independientemente del festejo y, y, y de poner la casa en orden las cuentas en claro de lo que acaba de terminar que es la temporada ya debe estar pensando cómo reestructurar un poco el equipo para la temporada que viene porque no va a ser fácil no va a ser fácil ni para peñarol ni para ningún equipo que tenga un presupuesto más o menos importante para poder contratar había cuenta de la poca cantidad de jugadores eh, que puedan costar un dinero importante en los contratos y, y también este por, porque hay dos equipos más que, que va, va a tener esta temporada con los ascensos de ciclista y de San Martín de Corrientes. Sí, señor. Bueno, usted me dice, va para lo del otro entrevistado, agarra su bólido e intenta llegar, lo llamamos por teléfono. Intentamos llegar, usted llámelo por teléfono al Tulo River, nosotros sé, intentamos llegar igual a la casa. Bueno, hacemos una pausa. Lo decía el gallego, Dale. me parece que coincido y es una muy buena definición. Facundo Campasso es irreemplazable, no para Peñarol, es irreemplazable para la Liga Nacional de Básquetbol y, y naturalmente su futuro y su proyección como deportista profesional eh, lo va a hacer transitar seguramente otros caminos y no tendrá, eh, al menos por un tiempo... Eh, No lo podremos ver aquí, pero seguramente Facundo continuará con su carrera pese a su juventud eh, y, y sin lugar a dudas que su salida será muy complicada para reemplazarlo en Peñarol y es una figura que pierde eh, la Liga Nacional, pero lo pierde porque no tiene más lugar acá. Ya ha demostrado que sí, su lugar, claro. indefectiblemente, debe ser otro. Sin subestimar, sin querer ser peyorativo con sus rivales. Hasta los propios rivales lo reconocen. Lo de ayer de Facundo eh, Campasso fue brillante. 88-73. 33 de Facundo Campasso, 16 de Boquia, 10 de Fischer... En el goleo en Peñarol de Mar del Plata 13 para Nicolás Romano Que jugó una serie enorme Frente a Peñarol Y 24 para Paolo Quintero Nos quedan 20 minutos de programa Establecemos un nuevo contacto Hacemos la pausa Y seguimos hablando naturalmente De el Peñarol de Mar del Plata Campeón Liga Nacional 2013-2014 Pausa y ya retornamos con más Uno contra uno radio Liga TNA, Torneo Federal, Euroliga NBA, Copa Australiana, Torneo Filipino Todo el básquet está en Uno Contra Uno. Argentina. Espacio Publicitario. AM 570. Se viene una nueva edición del tradicional campo de Invierno del Huevo Sánchez, con más de 26 años de experiencia y un prestigioso staff de profesionales, entre ellos Alexander Glisich del 21 al 26 de julio en San Fernando, provincia de Buenos Aires y atención el club que envía 6 inscripciones tiene liberado al entrenador Capos de Invierno del Huevo Sánchez divertite aprendiendo de los mejores para más información y contacto entra a www.huevosanchez.com.ar Dicen que la pasión no entiende de razones ¿Cómo no va a entender la sed de gloria de un potrero? Que la picardía es parte del talento Que siempre hay un argentino dispuesto a ponerse la camiseta. Si vive en una fábrica de cracks. Un país que inspira al resto del mundo. Donde la pelota tiene reglas, pero no horarios. ¿Cómo no va a entender? La pasión sí entiende de razones. Sancor Seguros. Orgulloso sponsor del grito sagrado. Desde el 30 de agosto. Uno contra uno radio es... Uno contra uno. Mundiano contra uno. ¿Quieres escuchar el clásico programa del mediodía y las transmisiones del alma argentina en vivo desde España? ¿Quieres tener a la selección en tu ciudad? mundial ¿Quieres compartir en tu radio la mejor cobertura junto a los jugadores de la generación dorada? escribinos a 1contra1mundial.com uno uno 1 uno contra uno mundial estará junto a la generación dorada Y tu radio también Glacier te acompaña en el deporte que practiques, sí, ya sea, sea fútbol, fútbol market, rugby, rugby, hockey, boli, boli o handball. handball. Podés disfrutar también nuestra nueva colección verano 2014 para hombre, mujer y niños en triple doble B punto barra glazer indumentaria. Seguíme en Twitter, arroba glazersports y viví tus mejores momentos en el deporte con glazer. Todavía no Gol. Es el sitio de apuestas 100% argentino. Apota todo el básquet y mucho más. Entra ya en www.spingol.com y viví la adrenalina de las apuestas deportivas. www.spingol.com Tecno Piso Deportivo, marca registrada de Alto Paraná SRL. Piso oficial de la Confederación Argentina de Básquetbol. Adquirilos en 20 cuotas. Llámanos al 0342-488-1936 o visítanos en www.altoparanamaderas.com.ar